enfrentando políticas represivas de parte de los laboratorios y de la Cámara Farmacéutica. Los están amenazando con descuentos más importantes que las medidas de lucha que están tomando. Eh, según los laboratorios y la Cámara Farmacéutica, eh, emitieron un comunicado donde dice que van a descontar luego de verificar el daño en materia de productividad de y no si se trata de una hora o de 15 minutos. Van a ver los daños a la productividad y en base a eso es que van a aplicar los descuentos. Y los trabajadores dice que si eso pasa, van a profundizar aún mayor, eh, en forma más importante, las medidas de lucha y probablemente eso les guste menos a los laboratorios y a las farmacias. Estamos en contacto telefónico con Nicolás Turón, que es representante de los trabajadores del medicamento. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vale. Bueno, parece que eh, nosotros pensábamos, eh, la última vez que hablábamos, de que probablemente, eh, bueno, podía mejorar las cosas, pero parece que ha sucedido... No digo lo contrario, pero por lo menos se está endureciendo la, la confrontación. Es así, es así, está el profundizó en la conflictividad con las cámaras, esa es la realidad. Eh, como tú bien mencionabas, este la introducción nuevamente la, eh, las cámaras empiezan en este caso la Asociación de los Autores Nacionales. Eh, vuelve a ratificar su posición con respecto a una visión o una interpretación que hacen de este el derecho a huelga y la aplicación de nosotros como paro parlado y la afectación que tiene un paro parlado en este la productividad de, de las empresas ellos entienden que cuando nosotros hacemos una medida de socias de 10, 15 minutos, 30 minutos entienden que este afecta este la producción este en una extensión de tiempo más allá de que trabajaron otro trabajador este cuando marca este la medida, nosotros marcamos en un reloj, este entiende que es mucho más. Eso significa este en la lógica patronal cuando nosotros hacemos nueve a modo de ejemplo, nueve paros en toda una jornada, pareciera que nosotros tendríamos que estaríamos debiendo a la patronal en esa lógica de que 10 minutos 15 es una hora de afectación. Si hacemos nueve horas, 9 paros de o 15 minutos estaríamos haciendo una jornada de 9 horas cuando una jornada nuestra es de 8. entonces es como medio lógico el planteo de las cámaras este y esa es la amenaza este en los descuento desproporcionado que es una afectación superior a la sala de paro que nosotros planificamos como comisión de dividitiva en un plan de lucha pobrecito los laboratorios no <ríe> pobrecito los laboratorios que siempre se quejan y son los, son este la parte débil que de la negociación pareciera uh -huh. eh, bueno y ustedes como sindicato qué es lo que han resuelto don Nicolás bueno nosotros este el viernes fuimos asamblea de delegados y delegadas donde este pusimos este tema en la mesa nosotros ya tenemos un plan este estratégico votado por asamblea general este la, nuestra asamblea general es el órgano máximo de conducción donde se planificó una estrategia que este en los supuestos en este caso el supuesto era en el caso de que la patronal en una avanzada este de este en este caso de los descuentos deporcionados tener un plan de acción en el marco de este, esos descuentos desproporcionados obviamente que la profundización de la medida en el marco de los descuentos de un laboratorio de, de los comités de base este bueno se profundizará la medida y cuando hablamos de profundizar la medida es este seguramente de la ocupación uh -huh. de los laboratorios. Eh, bueno, pero toda esta situación lo que hace es desviar la conversación principal que ustedes quieren, que es hablar del salario y hablar de las tercerizaciones, la, la, sustitu la sustitución de tareas. Ese sí. tema está quedando en veremos por ahora. Bueno, nosotros ayer tuvimos eh, otra instancia de, me, de negociación sería la 15 eh, nosotros anteriormente a la mesa de negociación de, de, del día de ayer las cámaras empresariles en este caso de las asociaciones nacionales entendía de que había que este, dar un, un cese a, a las medidas y solicita al sindicato la evaluación de no tomar medidas nosotros lo que dijimos es que este, esa valoración Venía de la mano de este avance de la mesa de negociación, cosa que se estaba dando este no con la velocidad y, y, y el aprisionamiento que tenemos los trabajadores, porque hace de enero de este año que estamos perdiendo salario real, y bueno, esa valoración este la directiva la hizo y entendió que había que seguir tomando medidas, y la avanzada de la patronal fue esa amenaza a través de la circular que sacaron en los laboratorios. Ayer, el Ministerio de Trabajo lo que lo que propone es este una mesa de negociación a corto plazo, cuando hablo de mesa de negociación a corto plazo estamos hablando de que instalar este una mesa el jueves, el lunes, el miércoles y el viernes de la semana que viene, el viernes 7 de julio, el, el Ministerio estaría en condiciones de a, elaborar una primera propuesta de acercamiento este hacia este la firma de un convenio colectivo. Cuando habla una propuesta de acercamiento es porque en el día de ayer este las cámaras hicieron alguna propuesta con respecto a lo parasarial que eh, es tímida pero eh, es una propuesta que contempla algunos de los puntos este que el sindicato viene reclamando ejemplo el tema de la alimentación ayer este también nosotros profundizamos mucho en el tema de cuidados este pareciera también que el ministerio podría llegar a tener alguna voluntad de este buscar alguna cláusula que por lo menos ponga el tema en la mesa, este a futuro mejorarla obviamente, y este con respecto a la reivindicación que tenemos nosotros los trabajadores, este con el salario este de los tercerizados que nosotros siempre reivindicamos este un porcentaje mayor al porcentaje de los trabajadores de la industria, este del grupo 7 sobre grupo 1, habría había alguna posición favorable a, ante esa situación. El tema acá y el análisis que va a ser político es Este, el cese de la medida del sindicato es este también una solicitud hacia las cámaras del de no descuento entonces entre toda esa valoración el sindicato hoy en la mesa directiva, este va a haber los pasos a seguir muy bien nosotros quedamos atentos este Nicolás entonces a lo que pueda pasar en las próximas horas y los próximos días para ver si puede logran que se efectivice ese avance, entonces. Sí, ¿Mm? sí, esperemos la análisis que podemos llegar a hacer en el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Yo, sí, a modo, a modo de, de, de, de, de nada. de, de... De, de decir alguna medida más o, y obviamente que nos movilizamos este con todo el conjunto de la, tra de la clase trabajadora, sí. este, el paro este parcial que, que convocó el PICNT, este y bueno, nada, los 50 años de, de, de, la, de aquella huelga heroica este general este obviamente a raíz de, de la dictadura, que bueno, que todo obviamente que estamos en nunca más dictadura acá en Uruguay ni, ni en el mundo obviamente, así que nada, vamos arriba Este, en ese sentido, que haya una buena movilización. Nicolás, muchísimas gracias y hasta luego.